Antes tú llegabas a un bar y tú tenías tu cerveza ya echante de entrar. Hombre, y ese todo. camarero que te recitaba las tapas como López de Vega. Bueno. Tenemos los tenemos las cabrillas, tenemos los tomatitos, tenemos el anillo de pulpa, de huevo de, de patatas. Te, lo tenemos todos, los montaditos, coño, ah, la Ahora te dan un, un cacho de papel plastificado lleno de pringues despegado por sí. la esquinillas. cambiar el papel, mi arma! de ¡Déjate de miseria!